eso es un gran q u é hombre claro vamos a ver tú aprendes a decir cosas como Ah, no puedo decirlas por la radio bueno lo han dicho ellos no sé qué decirlo a ver y t r o n z o de merda es muy bestia el italiano n o y lo otro que dicen también de f i l de troya y tal también es muy pero bueno a... a ver qué es lo primero que aprendes tú de un idioma los insultos y hombres que hicieron una gran labor social cultural e idiomática aprendimos a insultar gracias a ellos en el italiano <What S 1> italianos Clásico. Para presentar a esta banda que todavía siguen en los escenarios y que fueron número uno, bueno, va, aquellos años 60, cualquiera. Ten en cuenta que los 40 empezaron el 18 de julio del 66 hacer listas, a poner canciones y tal, y esta fue una de las primeras que entraron como de cabeza. Vamos, no van a estar los Rolling Stones en la lista de 40, pues cago, como el primerito día. a q u e Estoy empezando a contar cosas del abuelo, ¿verdad? Mira, aquí los jubilados, la jubilada es ella, Tina Turner, que vive en una mansión tremenda al lado de un lago en Suiza, donde pone un cartelito: no molestar a los que entregan paquetes hasta el mediodía. Esto es vida. Yo quiero ser de mayor Tina Turner y ponerme sus pelos. The、Classic. un calorcito que aguantamos todos dicen que el, el 6 de agosto va a ser como la filomena de pero el calorcito <risa> Ay, tengo. bueno por lo visto agosto arranca con 34 provincias en riesgo por calor y 3 por lluvias y tormentas empezamos por las de lluvias y tormentas valencia cuenca y teruel tienen riesgo de lluvias y tormentas ahora mismo en estos momentos vale y luego el calor afectará sobre todo por los 40 grados en salamanca ávila toledo orense Y Extremadura dicen que alcanzará los 42. El resto, pues ya sabes. p a i p a i s abanicos. Alguien que te sople un poquito. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. a Parcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 91 5 5 5 5 5 5 5 Mutueros, bienvenidos esto es muy fácil, esto es la Mutua condiciones en Mutua.es Antes tú eras de los de. l l e e l centro en、no、el mismo h u e o Y mírate ahora. Chalecito las afueras, perro y todo terreno. Y ni tan mal, ¿eh? Sabemos que con los años has cambiado muchas cosas, pero no de radio. Este verano consigue la camiseta Vintage de los 40, tu radio de siempre. Por 19 euros con 95 en colecciones.elpaís.com. 94.8 Sevilla. よろしくお願 Made for Days, Sonny Lennox, Dave Stewart, los Euridmics, que en su momento、pues、fueron de lo más interesante que se hizo en la música en este planeta. Por decirlo claramente, este dúo nos metió a todo el mundo lo que era el synth pop en la v e n a Y además, una de las voces más bonitas que hubo nunca. De hecho, colaboraciones con Stevie Wonder y otros tantos marcaron su historia. Y estas son el g a t o del loco: que siempre que hay un concierto, vas con zapatillas, siempre te dan el pase lip. Y te sientas delante, con calcetines blancos. De los que llevan raquetas cruzadas, ¿sabes? Y la línea azul y roja. Cuatro, las tres en Canarias. Estás escuchando los 40 Classic. Me managlorio de eso. Normal, porque eres una persona educada, musicalmente hablando, con gran cultura musical y con buen gusto. 40 para los DJs, i o k e claro. Y también para las reinas del pop. Me encanta eso del pop. Cuando e a pop, no hay stop. Y esto es Madonna. ¿Una apropiación cultural? Posiblemente. ¿De los Balls de Nueva York? Posiblemente. De Manhattan también. Eran concursos de baile mucho más que eso. Era una reunión social. Era supervivencia. Y lo convirtió en un éxito mundial. ¡Viva Madonna! peli Que dice nunca volví a tener amigos como los que tuve a los trece años. De m o n i o s alguien los tiene. Oh, qué bonita historia. s t e va a Un cuento corto, un relato corto que hizo en su momento. e l hombre, este King <risa> King, ya estabas <risa> y que se convirtió en una peli maravillosa. Y que Ben E. King hizo la banda sonora. s t e va a Quédate conmigo que se llamaba igual la peli. Bueno, bienvenidos a los 40 Classic. Aquí nos falta a todos un t e r n u ñ o Nervor. No nos. Tengo los cables pelados. Ya está, ¿sabes? Toda la vida presentando discos que voy a tener. Y ahora. Y v i d a no a v a n z a Yo sigo viendo Top Gun la 1. Todo el rato en bucle. Ahora que lo pienso Tom Cruise igual. ファスタン、パん i o n e s パーデスデスデスデスデスデスデスデスデスデスデスデスデスデスデスデスデス しかし、この日はあなた r ことを知っていること o できませ o もう一度、もう一 ん チーク。 Los 80, clarísimamente. Esto es lo que cantaban Boystone Gang, que decía que yo no puedo sacar mis ojos de ti. Normal, se te han caído. Tienes ojos de cristal. Ya lo sé, pásame el bastón. Basta, menos bromas, d e c i m o s por favor. No m o l a no mola nada. Y este es un señor de 300 kilos tocando un u k u e l e l e Vale, ya está bien, hombre. Venga, es que me lo ponéis a huevo. Entre unos que no puedo sacar los ojos de ti. l l e v a n el parche en el ojo. Y es que el pobre hombre tiene un. Bueno, tiene un nombre difícil de mencionar, ¿eh? Israel Kamakawi-Bole. Kamakawi-Bole. Todos los amigos de 40. Soy Conchi de p o l i ñ a Barcelona. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? Eres? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original. claro en toda la canción culture b e a t c se llamaban y era el euro dance que sonaba entonces y que nos hacía bailar a todos los que iban a discoteca bueno ya en esto de los 90 finales ya me pilló me pilló con 25 o 30 años iba a la discoteca donde ¿no? me lo ¿No、classic. Classic. la fórmula original con guillem caballé los 40、classic.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 siempre. Me gusta mucho. Classic, classic. Los 40 Classic. Uno, pues eso es bueno, Lisa Stanfield. Es una mujer viajera, es como Carmen Santiago. Dejémoslo <risa> ahí. Te quedas con esto para un poquito. Tier for Fields y ahora viene Mónica Ordóñez desde los 40 Classic Málaga. Desde los 40 Classic del Estudio Joaquín Luque decimos hasta dentro un rato, a d i ó s h a s t a mañana! ¡Llega!、Yeah. Es superior a mí, es la fuerza que me lleva. ケ e アコンタスティンポケパス a ィンテ l プリセ a ティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティ e ンティアンティアンティアン a ィアンテ e アンティ e ンティアンティアンティア a ティアンテ a アンティアンティア a ティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティ t ンティアンティアンティアン 私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にと 確かに。<音楽> Clase. 40歳。 ソロトゥスナメラスオン。 Es, eh, su álbum n u m b e r five y quien más y que i menos a estas alturas, pues、eh, se va a dar alguna escapadita, ¿no? Sabemos que él, q u e l e n y Kravitz, por ejemplo, pues ha estado en Lisboa, una ciudad que le encanta. Y si tú has empezado este fin de semana tus vacaciones y nos estás escuchando que ahí está la clave, pues eso es porque no puedes vivir sin tus números uno <ríe> Y no sabes lo que nos alegramos. De los 40 la fórmula original con Mónica Ordoña. We love summertime. Que sí, que las buenas costumbres hay que mantenerlas también en vacaciones o ya de vuelta. Un placer estar contigo escuchando ahora a Robbie con este número uno de nuestra lista. ¡Fío! speaks a language Triunfar y a que muchos de vosotros y vosotras que ahora sois fans del grupo, pues los conocierais a través de la lista de los 40. ¿Cómo olvidarlo? Si s es, que,、si、es que hemos hecho tanto por la música <ríe> y aquí seguimos 56 años después. Y no te muevas porque nada, vamos a regresar con más lunes. Bueno, ¿quién dijo lunes? Aquí en Los 40 Classic, que viene un salto a las pistas de las terracitas noventeras. s q u e te va a encantar? Los 40 Classic. La fórmula original con Mónica Ordoñez. We love summertime. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Reintentar hacer lo que de verdad te gusta? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. d e s c ú b r e l o en SomosDeAquarius.es.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 Carca e s i s t e n carca e s i s t e n carca e s i s t e n carca e s i s t e n carca e s i s t e n carca existen, carca existen. ¿Dónde vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche? En Carca e s i s t e n Líderes en llaves de coche. En Carca e s i s t e n tenemos tus llaves. En Carca e s i s t e n tenemos tus llaves. 955-254439. Carca.com y t e ¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. El 80% de sus usuarios provienen de otros clientes. Infórmate en disfrutatuenergía.com. Y recuerda: GESOL se escribe con doble E y G de garantía. Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Cristina Aguilera, Dayana Kroll, Il Divo, Neil Rogers Sanchik, Jersey Jay, Andrés Calamaro, Passenger, Ana Torroja y muchos más. e StarlightCatalanaOccidente.com. Hola, Julián. Soy el tasador de HR Motor y tengo la orden de comprar todo coche que esté bueno. Quiero que venga todo el mundo que les voy a mejorar cualquier oferta. HR Motor, HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández m u r u b e 36. ¿Te imaginas un equipo de fútbol en el que jugaran c r u y f f Maradona, Raúl, Futre, Ronaldo, Del Piero y Zidane? Lo que parece imposible en la vida real es posible. Los 40 Classic, la nueva emisora con todos los números uno de la música. Escúchala en la radio y en la web o la app de los 40. Los 40 Classic. o し ¡Gracias! l o v e Foreigner está para cogerte el boli si estás en la ofi o la pajita en tus vacaciones y cantártela enterita. <risa> Llevaba además un pedazo de coro ¿eh? también de una iglesia de New y o r k c i t y La fórmula original con Mónica Ordoñez. Y sabes que me gusta a mí cotillear lo que están haciendo nuestros artistas estas vacaciones. Bueno, Rosario, donde la tenemos, es trabajando porque esta semana además la tienes de gira por Cataluña, así que si、sí、te cuadra.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 どう Estoy aquí el 40. Los 40 Classic en la Prisa de León. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? Eres? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic. La fórmula original. 5.5 en Canarias. Escuchas los números uno de la fórmula original. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mónica. El que traigo te va a encantar. Es una preciosa versión que escuchamos hoy con Fujis. Los 40 c l á s i c s r u m m i n g my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing his. 40 Classic Susana, desde Tarragona Ellos son de los nuestros ¿Y tú? ¿Eres, ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic La fórmula original Suena como si hubiera también un inmenso coro gospel detrás, pero no. Eran las voces de Freddy, Brian, también Roger, superpuestas. Y claro, pues es que el efecto es, madre mía, asombroso, ¿verdad? Es que te deja sin palabras todavía hoy, mucho tiempo después. La fórmula original con Mónica Ordoñez. Y ya está aquí Lionel Richie con su Oscar en la mano, además, un grandísimo compositor. Oscar para la película Noches de Sol, que es como se llamó en España. A esta canción, Say You, Say Me, es el título. Y así, bueno, pues nos relajamos un poquito, ¿no? Esta tarde de lunes con la fórmula original. Say You, Say Me, Say It For Always, That's the way it should be. Say You, Say Me, Say It Together. Número uno Sobre todo los que estáis de vuelta de las vacaciones, que no todo va a ser acordarse de los que las acabáis de empezar, ¿no? <risa> Luego ya estamos los de septiembre, ahí me incluyo yo, pero mientras tanto, pues a animarnos mutuamente, por ejemplo, con este número uno, Temazo de Roxette. <risa> l o v i n is a color, a l o v i n is a wild dog. She's got the look. Con la británica Tina Cousins, muy refrescante este, number one, que a lo mejor pues te ha llevado, no sé, algún año de tu vida interesante o te ha recordado algún amor de veranito. Claro, es que nunca se puede saber lo que te va a deparar una tarde de música con los 40 Classics, pero bueno, esperamos que todo lo que te traiga, los recuerdos, tus vivencias, pues sean buenas, ¿verdad? Que ya bastante tenemos todos. Y en nada estamos de vuelta con más, Confito o Texas. Los 40 Classics. La fórmula original con Mónica Ordóñez.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 por mucho menos. Llega a Yastel Televisión con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu Fibra inmóvil. Llama al 1510. Somos animales musicales. La música es nuestro hábitat, nuestro ecosistema. Igual que una gacela protege a su cría, nosotros protegemos a nuestros artistas. Igual que una leona busca comida, nosotros buscamos el próximo éxito. La música está en nuestra naturaleza. Vuelven los premios que reúnen a los mayores animales musicales del mundo: los 40 Music Awards 2022. 4 de noviembre, Madrid, w h e e i n g Center. Entradas ya a la venta en los40.com. No te pierdas el evento más salvaje del año.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 ナメルスワン。 Texas, Por cierto, vamos a escuchar ahora a Fito Fittipaldi. i y f Es que ya después del verano, i t pues pondrán en marcha su gira de teatros y auditorios, así en un formato muy íntimo y súper apetecible. Esta es la casa de sus números uno, y les escuchas hoy con Me equivocaría otra vez. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quieres Piscina, tarde de playa, las playas a tope y en muchas se escuchan los números uno de la fórmula original. Los 40 Classic, y yo soy Mónica. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, un placer. Vamos a seguir así fresquitos, fresquitos con nuestra querida reina del rock and roll, con toda su fuerza que la vamos a echar de menos siempre, pero aquí están sus números 1 y ese es Típico Mail. Te pierdas a Anato Roja r con sus éxitos y los números uno de Mezcano en concierto. Mónica Ordoñez en los 40 Classic. Es que t á ahora mismito subiéndose a los escenarios en España. Y también ahora lo que vamos a hacer es viajar hasta el verano del 94, que fue cuando nos conquistaron estos suecos con esta canción. t h e s i g n ha vuelto al futuro contigo ahora, ya convertida en Classic aquí. Hola, hola, hola, hola. En los 40 Classic, d i s f r u t a r á De los nuestros. ¿Y tú? ¿Eres, ¿Eres uno de los nuestros? Entusiasmada porque se acaba de emitir el capítulo final de la serie Neighbors en la televisión australiana, 37 años después, qué barbaridad. Y ella pues ha participado junto a Jason Donovan. Pero es que, por lo visto, en Australia la que se ha liado ha sido monumental con miles de fans reunidos en varias ciudades con pantallas gigantes para ver la serie. Tú fíjate, si es que lo clásico está de moda, eso sí, bien tapaditos con mantitas y gorros de lana, porque claro, allí ahora es invierno. ¡240! ◆Y para Classic、nuestros queridos Beatles、l ファフォー、スタイジー será siempre la casa de sus números 1 y el que suena ya es Lady B. Cutty. Clase. Con una voz espectacular, muy habitual de hecho en los concursos, porque claro, muchos jóvenes p u e se s fijan en ella, n o q u están e intentando ahí encontrar su camino en la música y aprenden con sus canciones y la eligen para cantar. Super emotivo este Watch Your m e d e o pero en nada estamos de vuelta con más y además sacándote a bailar con tus números uno. La fórmula original con Mónica o r d o ñ e z No comer tan un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mutua.es oh no, s、si、5 me han olvidado las gafas de sol y la gorra q u 5 desastre de día de playa no te preocupes, te dejo estas gafas y esta gorra tan chulas que he encontrado en las rebajas de Zalando Me salvas la vida. ¿La camiseta también te la has comprado, en Zalando? Pues Claro. Sumérgete en las Mitch's on sale de Zalando, con descuentos de hasta el 70%.、Mm, se nos fue la hora de la cena. Qué poco hemos dormido. Sí, pero qué dolor de cabeza esta mañana. Pues al dolor, ni agua.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 Por eso mejor te recomendamos un espacio donde puedas escuchar todos los éxitos. é x i t o s f e r a Exitosfera. Con Luis Ángel Portugal. Escúchalo en la app de los Cuarenta, l o s c u a r e n t a c o m y en todos los agregadores. 94.8 Sevilla. Clase. Los 40 classic. Solo tus números uno。Hey, Todos estos números uno que hemos escuchado, espero que a ti también. En nada, a los mandos de la nave, ya a mi compañero Edu Naranjo. Yo te mando un beso muy grande y te voy a dejar con unas chicas que, bueno, están de vuelta porque se van a reunir después de 10 años. Y nosotros aquí nos cantamos todos sus números uno picantes, como este que es Wanna Be de Spice Girls. Hasta mañana. La fórmula original con Mónica Ordoña. e En el Paraíso Canario, a Mónica la dejamos irse a dar el último baño de la tarde. Y tú, si te lo estás dando ahora mismo, sigue en Remojo un rato más conmigo y verás cómo se relaja el cuerpo antes de la hora de la cena. Para e s e preciso instante, voy a echar mano de una pareja muy especial. Una pareja a punto de cumplir sus bodas de plata desde unirse para hacer esta maravilla. I've been missing you. Todo un número uno en la lista de éxitos más importante de este país, la de los cuarenta, 40. よろしくお願いします。